...la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a la edición 439 de este programa musicalmente incorrecto lleno de subversiones sonoras y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música nuestro mail otrooreja arroba gmail punto com en el facebook somos la otra oreja y ahí están los programas anteriores y, y hay amigos hay todas las semanas nuevos amigos y Pretendemos oyentes y oyentas. Eh, bueno, ahí hay otras orejas que están escuchando este programa desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora hasta ahora. Sí, eso es. Porque no sabemos si sigue, ¿no? ¿No sabías? No, no sabía, no sabía. Me acabo de enterar. Este, bueno, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Ah, bien, bien. Bueno. Que te salga lindo tu programa. Está bien, ya me lo dijo... Este, ya me lo dijo Isa de Hola, La Plata. Hola, abuelo. Hola, ¿se llenó de chicos esto? Este, bueno. Eh... Mmm, Así comenzamos la otra oreja. ¿O preferís uno típico en la derecha? ¿Estás escuchando por la otra oreja? La otra oreja de mujer. vamos a escuchar a un trigo femenino de hip-hop, folk... ...proveniente de San Martín de los Andes, en Neuquén... Eh, ...gracias a Tefi, que nos eh, sugiere varios temas... ...y vamos a ir pasando, por ejemplo, de Fémina ...este trigo de Clara Miglioli y Sofía Truco... ...que crearon la agrupación Fémina en la ciudad de San Martín de los Andes allá en el sur, en Neuquén, eh, bueno, tras completar sus estudios superiores, no se trasladaron a Buenos Aires. Más adelante se unió al grupo como percusionista Clara Truco, hermana menor de Sofía, y en la ciudad de Buenos Aires brindaron conciertos con otras agrupaciones eh, similares. Bueno, este hicieron varias, experiencias en la actuación y el entrenamiento vocal y Femina ha realizado giras por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos en el, incluso fueron destacadas por la revista Rolling Stone eh, Bueno y, y saludamos a estos grupos femeninos, igual que de boca en boca, este cuarteto maravilloso que volvió a, a a sonar y que seguramente en uno de estos próximos programas lo pondremos. Me encanta. Me enc bien, menos mal, menos mal, Río. Eh, ah, ¿Me decís tu nombre, por favor? De Jonas Perfecto, bien. Eh, sí, señor, vamos a escuchar entonces a Femina. Sí. Buen viaje. Fémina, por la otra oreja. De la realidad Las cosas que me sorprendían Hoy en día Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando No pierdo la dignidad Con este hambre voraz Queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían a para poder volar a quien no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades Hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que él y rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos no haría mortales Y así viví Un amor de eternidades Y así viví Nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer se mojarme otra vez los pies en la luna O no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna Creíste sabio sabiendo que lo lograrías Sabía algo que no sabías Via via se te pasa un tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que desucede a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta Patea a quien sea con tal de alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar Tras de aguilla su lengüeta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la encima y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer, antes de mostrarme otra vez, los pies en la luna.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 Presentamos a Fémina, somos lo que somos, a capela. De tu amor. Ay, ya no sangra la herida que me causó tormento. Ay, aún tengo clavada la silueta de tu amor. Ay, No sangra la herida que me causó tormento. Somos lo que somos, porque queremos ser lo que somos, somos lo que somos, porque queremos ser lo que somos, somos lo que somos, porque queremos ser lo que somos, somos lo que somos, porque queremos ser lo que somos, somos humanos, humanos somos, de la mano caminaremos, aunque nada sabemos, largos lazos hemos de darnos, adornando nuestros brazos con los abrazos, lo que recordamos. Varemos es lo que somos. Somos destrozos, somos hermosos, somos ramos, espejos quebradizos, somos racimos como nacimos, no somos solo que decimos, lo que hacemos, lo que reprimimos, lo que soñamos. Somos estados de ánimo, somos lo calmo, somos lo estático, somos seres problemáticos, solo cayemos, estemos plenos. silueta de tu amor ay, ya no salrá la herida que me causó tormento ay aún tengo clavada la silueta de tu amor ay, ya no sangra la herida que me causó tormento somos lo que somos donde vamos no sabemos solo somos lo que somos ¿somos dónde vamos nos Otra oreja latinoamericana Bueno, agradecemos a Tefi Una oyente eh, Que Bueno, que nos sugiere Ciertos temas Y ahora vamos a ir a Colombia Bueno, en Colombia estaré La semana que viene ¿eh? Eh, Pero iré primero a Medellín Y después apartado Bien al norte Y vamos a, a pasar música de un colombiano de Bucaramanga, que es al norte de Bogotá, pero no tanto. Eh, Edson Belandia, vamos a escucharlo. A Edson Belandia y Adriana Liscano, su madre patria. <música> Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar, oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga, su madre, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario, pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evade todos los impuestos y apoye a su candidato para que aquilice el contrato. eco y mal enemigo, se anulo, dele al testigo y dele cuota al paraco que los mantenga su madre patria su madre es patria, que los mantenga su madre es patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre es patria. los tantitos. En la casa de Nariño secuestraron al Estado, no quieren estudiantado ni universidades públicas, se rascan las partes públicas con la plata de la gente, y a sus hijos delincuentes los meten a las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 Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria. No, no, no, nada, yo, yo la cabeza la utilizaba para empezar. La otra oreja latinoamericana. Y seguimos escuchando a Edson Belandia desde Colombia Edson Belandia y Adriana Liscano El infiltrado Por la otra oreja Había una vez un infiltrado Que lo tenían identificado todo el mundo lo conocía le decían el infiltrado lo conocían los misac, lo conocían los wayú lo conocía todo el parche lgb deq el que no salte el infiltrado el que no saltes el infiltrado el que no saltes el infiltrado el que no saltes el infiltrado era un escándalo, que era un escándalo Mataba niños inocentes Gobierno vándalo, gobierno vándalo Lo decían los estudiantes Lo decían los camioneros Lo decían las caleñas Lo decían los comuneros El que no saltes el infiltrado El que no saltes el infiltrado El que no saltes el infiltrado El que no saltes el, el, no salte el, el, no salte el infiltrado ¡Eh! ¡Que se cayó! el monumento ya se cayó el monumento ya se cayó el monumento ya se cayó el monumento el, Monu el, monumento. Se el, monumento el monumento que no saltes el infiltra eh. y el que no saltes salt, el infiltra el <Hampshire> que no saltes el im. infiltra el que no saltes el infiltra el que no saltes el infiltra el que no saltes el infiltra el que no saltes el infiltra el que no saltes el infiltra ¿Piensas que no hay algo peor? Ahí está pintado hermano. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y uno extraña ciertas eh, reuniones, ¿no? Y sobre todo las rondas de, la, de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Y ahí nos encontrábamos todas las semanas con Lautaro, un compañerazo, eh, que, que nos sugiere, desde su origen judío, eh, nos eh, sugiere ciertas canciones antisionistas. El antisionismo es la oposición al sionismo o el nacionalismo eh, judío-israelí que defiende la creación de un Estado-Nación eh, propio en Palestina, ¿no? invadiendo los territorios de, de Palestina. El, bueno, eh, esto implica eh, puntos de vista religiosos, morales, políticos pero la diversidad de motivaciones y su expresión son lo suficientemente diferentes eh, como para que el antisionismo no pueda ser visto como una sola ideología u, u origen, ¿no? Este, eh, Noam Chomsky también argumenta eh, que los partidarios israelíes a menudo tratan de equiparar el antisionismo con el antisemitismo, cosa que desde, desde la desde la desinformación solemos confundir eh, el antisionismo inicialmente fue una cuestión interna del mundo judío ya que fueron los judíos primeros que se opusieron al al proyecto sionista porque pensaban que los judíos debían vivir en medio de de los demás pueblos mezclados con ellos y no formar un estado nación propio no tal como lo defendían los seguidores de Teodoro Herz el padre del, del sionismo eh, y vamos a escuchar eh, de esta de esta selección que armó Lautaro vamos a escuchar un tema hoy hoy ir narille sionisto algo así en yiddish antisionista Oy er naršet si on jisten, met ayer naršen seicho. Er mekdog gein su dema beter, on lernen by im seicho. Mekdog gein su dema on lernen by im seicho. Er uns tuns kan en kanjeruschelaim, mir zullen dort golaaien, mir welin beser zijn in Russenland, mir welin ze. Mereu vrem să ne refreiem, mereu vrem să fim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 Stay in the diaspora and wait for our liberation. <laughs> Глупенькие сионисты вы такие утописты. вы получишь ли в рабочие или в труба очый вы получишь ли в рабочие или в трубах чистый ярушшала и идти за вами не желаем мы в россии останемся бороться с мила мы в россии la otra oreja latinoamericana. Y vamos a escuchar ahora a dos mujeres, a Yusa, una cubana eh, que vive en el Gran Buenos Aires, y a Liliana Vitale. Fin y principios. A ver. Liliana Vitale en la voz, seguramente, y Yusa, esta multiinstrumentista cubana. Fin y Principios por la Otra Oreja. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas. en del aire de este MULȚUMIT Bine desde la otra oreja sí sí se precisan niños para el amanecer y eh, así, así dice la canción eh, de la música que estamos escuchando del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 El siglo fue Porque el mundo fue y será una porquería y ya lo sé El siglo va El siglo fue Este mundo fue y será una mierda y ya lo sé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 Despertar te lleva a lo peor, mai rău. vivir Vivir A dónde va Lo que amamos una vez, vez amândoi será la utopía de amândoi si transita No lleva al devenir, mejor dejarlo aquí, fragilida, estigma de tu ser, voz que al cantar se vuelve coco y miel, marea azul que en el anochecer se entrega hasta morir.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 Crecé, lo dice en un libro, que mi papá, nacer para ser feliz, que el porvenir es la paz, ese monstruo sin Give me angels to guide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 Es eh, que eh, no lo veo. Ay, Río. De vuelta. Esto es radio. No, no se ve. No se Parando. ve. Bien, pre precisamente. Porque, ¿sabés qué pasó? No. No, no sabés qué pasó. No. Este, bueno. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nada, no. No, no, no pasó nada, no te preocupes. Eh,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 et kashi kan tarane fashihad l l siempre. Hasta la victoria siempre. You're the most the pentru ce la khast btaal Oh, oh, La otra oreja. Ay, señor, veas eso.